Buenas tardes, mi nombre es Jude Gutiérrez, estudio tecnología en gestión de salud, primer semestre de la UPTC Chiquinquirá. En esta actividad presento el himno de la universidad. En la planicie muisca, esclarecidas manos, plantaron tus banderas de gloria bajo el sol y el eco victorioso de gestas libertarias se une a la epopeya que ciber inició. A Colombia en ofrenda constante, forjadora de ciencia y virtud, Vivificas, sustentas, proclamas en las voces de la juventud. Visionaria de tiempos futuros, a otros mundos orientas tu ser. Alma mater excelsa maestra, pinto sacro de vida y saber. Van tus hijos dotando las mentes, o oh el surco, dejando su afán. Con pinceles tus sueños logrando y en la ciencia creando la paz. Gracias.